Y las manos vienen arriba haciendo pal, pal, pal, pal, pal, pal. pal, pal. Esto es cumbia con base. Esto dice. Según la moralia, es que nace palma. Escucha, escucha. La mano viene arriba haciendo palma, palma, palma. Dice... Te invito a bailar, te invito a gozar. Nos vamos de barra, otra noche más. Te invito a bailar, te invito a gozar. Nos vamos, ¿qué? Hey, Si quieres fumanchar, al ¡Pensar! A ver, sí, manos... Hey, watch it! El que quiera una tuka fuman char que levante las manos, el que quiera arreirse sin parar que levante las manos. Si las pibas se quieren prender Bajen despacio, muy despacito Meñando la cadera, las manos también Bajen despacio, muy despacito Meñando la cadera, las manos también El que quiera ponerse a fumachar, Que le van a tener las manos El que quiera relucir sin parar Que le a tener una vez más Y según la moralicia... Que nasce Palma, che deca, che de. Val, val, val.